León y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Estamos a jueves 3 de diciembre del 2015, festividad en Afarroa, pero aquí estamos para compartir contigo durante estos 90 minutos todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, como lo hacemos cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde y cada fin de semana ...en la misma franja horaria... ...de 6 a siete y media de la tarde... ...pero eso sí, en repetición. Son cuatro minutos los que pasan del punto... ...de las 6 de la tarde... ...y aquí estamos, como cada jueves... ...como cada fin de semana. Comentarte que este es tu programa de Euskal Música... ...como te comentaba anteriormente... ...lo puedes escuchar el fin de semana en repetición... ...en la misma franja horaria... ...de 6 a siete y media de la tarde... ...en el 100.8 en Berriozar y Ratia... Y en cuanto concluye, también lo puedes escuchar pues a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook, facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia. Donde aparte de escuchar el programa cuando aquí más te guste, a la hora que más pues te interese, tarde, mañana, noche. También vas a estar informado con las noticias más destacadas de la semana, la agenda de conciertos en sus respectivos carteles. Eh, videoclips de grupos de Euskal Herria y por supuesto algún que otro tema musical Todo ello en la página que tenemos en las redes sociales Todo ello en la página de Facebook, facebook.com barra Euskal Música de Río Zar y Ratia Hoy tenemos un programa lleno de música ya que como has podido comprobar durante estas semanas anteriores Pues hemos tenido la visita de Sesatec, la visita de Sorkun, la semana pasada la visita de Pachi Goñi, del sello GOR, que han editado el álbum 25 Canciones 25 Años, conmemorando los 25 años que va a hacer GOR en 2016. Esta semana no tenemos nada, así que hemos decidido pues en... darte a conocer varias novedades que nos han llegado. Por ejemplo, el nuevo larga duración de Corronchi, sexto ya en su trayectoria musical. También Iñiguito, que saca nuevo álbum bajo el nombre de Punkaren Semeak. Hablamos de Chapel Punk. Y también el nuevo Larga Duración, un álbum para bailar, para disfrutar, como es esta banda ETS con su álbum, del Veldurriques. Y aparte de ello, pues eh, escucharemos a Chatu, escucharemos La Fuerza, La Garra y La Caña de Anestesia o, por ejemplo, también nos iremos a disfrutar el nuevo Larga Duración de la Reggae Pantomima. Y también hoy tendremos hueco para las noticias más destacadas de la semana. Todo ello durante estos próximos 90 minutos de aquí y hasta las 7 y media de la tarde en el 100.8 en Berriozari Ratia en una nueva edición del programa Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Y vamos a comenzar el programa de hoy Música con un poquito de danza. Nos vamos a ir con el nuevo larga duración para esta formación para Corronchi, banda que nació en la localidad Vizcaína de Munguía en 2004 y que sigue honesta y obstinadamente guardando la personalidad de la música de Euskal Herria. La fuerza de la cotidianidad no tiene que ver en Corronchi para dar los ciclos musicales necesarios. La triqui como corazón y columna vertebral envolviendo su visión molecular a nivel mundial siempre está en busca de la creación novedosa, siempre a favor del espectáculo. Quedan atrás cinco discos, muchas canciones incluidas en bastantes discos recopilatorios y la discografía inglesa ARC ha editado a nivel mundial su anterior trabajo el 2.1 Así que... Corronchi, que parece que le está yendo bastante, bastante bien su trayectoria musical. Ahora regresan con su sexto álbum, titulado Danchan, un libro, CD y DVD, en el cual te puedes encontrar ciertas canciones de Corronchi, que han sido inspiración para los bailes creados exclusivamente con la música de Corronchi por reputados coreógrafos como Edu Muramendiadaz, John Maya, Igor Llebra, Izaskun Iturri o Arcaich, Pascuas, Corronchi, Danchan es un proyecto cuya producción la ha ideado y dirigido Agus Balandierán el CDDVD ha sido grabado del 22 al 27 de septiembre del 2015 en la sala O'Lalde de Munguia hay que comentar que este nuevo larga duración de Corronchi, Danchan va a tener su gira, ya que el 21 de febrero del 2016 estará en Atarrabia, el 5 de marzo del 2016 en Tafaya y el 19 de marzo estará en leiza Esos son tres de los muchos lugares por los cuales va a pasar la banda Corronchi para poder disfrutar de estos temas. El álbum se hace llamar Danchan y lo que vamos a escuchar los temas Bustún, Churí y Belardi. Es novedad esta semana en Euskal Música y con la lancha de Corronchi comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. comenzado el programa de hoy de Euskal Música con un poquito de dancha de manos de Corronchi con este su sexto larga duración llamado Danchan y en el cual pues te puedes encontrar dos de los temas incluidos en este álbum los temas Bustún Churi y Belardi y de la música de Corronchi que nos vamos con la banda Chapel Punk una banda que se formó en 1999 en Lequeitio donde pues ha dejado su impronta todos estos años Chapel Punk ha sido promovido por Iniguito y por su aula han pasado muchos músicos pero desde hace un tiempo el equipo titular está asentado a Trophy parte el bajo desde el segundo disco Toki se emociona disco y disco también en la batería y el proyecto Chapel Punk ahora convertido en trío ha tenido sus idas y venidas ya que Iñiguito ex componente de Chayac ha demostrado en Chapel Punk personalidad para seguir en la ola diaria una trayectoria musical que comenzaron en el año 2000 con su álbum debut Chapel Punk en el 2002 llegaría el bla bla bla bla bla stop en el 2004 tonto el que lo lea en el 2009 vaya full en el 2009 2012 Creme de la Creme y en el 2014 llegaría el álbum Los Mejores de los Peores, último trabajo como cuarteto. Ahora como trío regresan al panorama musical con este nuevo larga duración titulado Pum Karen Semeac en el cual nos podemos encontrar seis temas, de ellos te destacamos dos, los temas Tabernán y Gugaragú. <música>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 Bueno, la música de Chapel Punk ahora como trío Con Chapel Punk a las uh, guitarras y a las voces atrofia al bajo ya a los coros Y Toki, a la batería El álbum Punkar en SMA que los temas que hemos escuchado Tabernán y el tema Gu Garagú Gug. Y ahora nos vamos con la formación en Toll Sarmiento Conocidos también como ETS Que comenzaron su andadura musical en áraba En el 2005 al principio El fundamento de sus canciones se basaba en el punk Pero en 2007 el grupo Tuvo una transformación importante Al incluir un una sección de viento que les escoraba hacia ritmos esca. En 2008 editaron la maqueta Vendimia Seleccionada. El primer arreo vertiginoso lo dieron en 2012 con Hacia la Luna y casi llegan a la luna. En 2014 Sure Mundoa impacta de forma contundente. Y ahora, un año más tarde, regresan con este nuevo Larga Duración. Veldurric Es, un álbum que ha sido grabado en los estudios Sonido 21 en Galar con el técnico Javi San Martín. Hay que comentar que han tenido dos colaboraciones importantes, y es que la letra del tema Iguel Egoziaren Síndrome A es de Dani de Ayala y los teclados son de Javi San Martín y el diseño es de Paco Castro. Nos quedamos pues con esta banda afincada en Arama en 2005, regresan 10 años después de su fundación con nuevo trabajo discográfico, Veldurriques y de él te extraemos los temas Lagún Miña y Veldurriques, es otra de las novedades en el programa de hoy de Euskal Música eo, eo, eo, eo, eo. nik nuela zer gaitik berriz, ezinik, osorik, ez nazionen mainu bat hartzera eta berriz hausatuta ezinik rotxatu eta osorik ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración del Toll Sarrimiento, el álbum del Du Riquez, más conocidos como ETS. Íñigo a la voz y guitarras, Rubén al y a los coros, Flor en la batería, Rubén a la trompeta y Javi al trombón componen esta banda ETS de Áraba. Y de Áraba nos venimos hasta Iruña, nos vamos con un jovencísimo trío compuesto por Ibai, Yulen y e Iker. Hablamos de la formación al chatu, que nos llegan desde Irumber y Lumbier, donde hace unos años ya comenzaron en esto de la música editando su primer larga duración. Un álbum en el cual pues destacaban dos canciones. Música Sainetan, primer videoclip realizado por Aitor Lejotikan y Amesteko Garaya, aparte de pues, unas reseñables versiones del tema de especial en el tema Galdesca Ari Sara. Ahora regresan al panorama musical con este nuevo larga Duración Itxa, que viene a dar La importancia a las letras Y a lo que se cuenta, 13 temas en euskera uno en castellano, Sé tú mismo, y uno musical de reposo, después de la traía del tema Arroylan Chistuca. El CD empieza fuerte, con un acople para ir subiendo sin parar un segundo. Así, todas pegadas. Las críticas a la televisión, al bacalao, a los personajes típicos de un pueblo, a los jetas, a las mentiras mediáticas y a pequeños homenajes a la cuadrilla son los eh, temas que te puedes encontrar en este nuevo larga duración. Lo dicho, y bye. Iker y Yulen, que regresan al Paranaba Musical con este nuevo Larga Duración Itxa y del te extraemos los temas Surechat Gordeak y Lambroaren Doñua Millaka <risa> momentuoso, suretzal gordeko ditugu Biotz barroan suretzal, suretzal Torri hona eta konta iguzu Nolako aden handik bizitza Hemen goboan zaitu Zure irribarreago goboan dugu Urte luzeak paxatu dira Galdu dituzun momentu gozoa Kamai ikadira A lot of 時点で maite dituguna kere badoaz baina emene egonen zarete gure bihio zen barrenian miak amor. Gordek gugu, bihotz barroan zuretzat, zuretzal gordean. Milaka momentu gosok, zuretzal gorde gordean. Gordek gugu, Los que te puedes encontrar en este nuevo Larga duración para esta formación de Lumière Para el chat, Tú más concretamente 15 temas incluidos En este segundo trabajo discográfico Y chan de él Te hemos extraído dos temas Surechat gordeak Y Lambroaren Doñoa Y nos vamos ahora con caña Nos vamos a ir con fuerza Nos vamos a ir con energía Nos vamos a ir, como se suele decir Con mala hostia Ya que ha vuelto anestesia El grupo tan renombrado En la escena de Euskal Herria Está de vuelta Tras 26 años de andadura Y nueve de este Que publicaran su último disco El Cuarteto de Zarauz Ha preparado 13 nuevas canciones Pocas presentaciones Le hacen falta al grupo Que con este universitario último, llevan ya nueve trabajos de estudio, dos maquetas, anestesia cerebral y moralidad, un EP, Toki Berean, y cinco LPs CDs. Gorrotaren Autsa en 1993, Eranchun en 1995, Gu en 1997, Ultracomunicachen en el 2000, y el primero editado por Bomberenea e Kinchak, y en el 2006 llegaría el álbum Terapia. Ahora, después de estar unos años, eh, pues... Pensando lo que iban a sacar Han sacado un disco Redondo, un disco completo Un disco cañero, un disco como te comentaba Anteriormente, de muy mala hostia El álbum se hace llamar Circultic Espiralera Y lo que vamos a escuchar, los temas titulados Noraño versus Nondic Y el tema R, vamos con caña, vamos con fuerza Vamos con energía, vamos con Mucha, mucha, mucha caña Con el nuevo larga duración de Anestesia <risa> largos que nos han dejado esta formación anestesia con ese álbum Circulic Espiralera y con los temas Noranio versus Nondic y R nos vamos con algo un poquito más tranquilito nos vamos con el con la formación Gatibu que nace de una idea iniciada por los músicos Alex Arduy y Aymar Arejita Miquel Caballero y Gaiscar Salazar se le unirán para que el proyecto de la banda de Guernica tomase cuerpo eso ocurrió en el año 2002, por lo que Gatibu ha celebrado su décimo aniversario en el 2012, editando su quinto trabajo discográfico Gativo ha compuesto en total 40 canciones nuevas, interesantes, fenomenales y memorables, ahora edita Saspi Cantoyetan grabado, mezclado y mestilizado por el técnico Íñigo Echevarrieta en los estudios MusicOn de Munguia este quinto trabajo que lleva por título Saspi Cantoyetan en siete cantones, rock and roll dirigido a siete rincones, al mundo en general, los siete recodos de nuestro cuerpo, también han recibido su dosis musical de Gatibu. Rock enérgico, punzadas de batucada, baladas blues, rock duro, punteos de todo te puedes encontrar en estas 7 nuevas canciones que nos trae Gatibu dentro de su álbum Saspi cantoyetán La discografía de esta banda comenzó en 2002 Bajo el nombre de Solamena En el 2005 llegaría Disco Infernu En el 2008 llegaría el álbum Laño Gustien, Gañetik eta Sasi Gustien Aspitik Y en el 2010 llegaría el álbum en directo Susenean, Bisicheco, Gogoa Ahora, en el 2012, lo dicho Regresan con este nuevo álbum de estudio Saspi Cantoyetan y de él te vamos a extraer Los temas titulados bisocha suten y Gora Copac Música La gascorin no pena y jefe come gastago asti en ti ganora vari vuelta a vuelta el du vecino meg jefe verte la no Peggi gente mister corri ver e sto ecco spigliatassu ten suoteri suoteri be e shot try ex tempo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 Comenzamos el repaso a la agenda de conciertos, comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana. Hoy nos vamos a centrar en ello, nos vamos a centrar en las noticias más destacadas de la semana y dejamos un poquito de lado la agenda de conciertos. En la sintonía de Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM, en Euskal Música, ya sabes, cada jueves en directo de 6 a 7 y media, fin de semana la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde en repetición, todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en 90 minutos. Y comenzamos con la formación Lendacaris Muertos, que regresan tras un parón de dos años y lo hacen con novedades. Josemi, de escape, se ha unido a la banda sustituyendo a Asier en la guitarra. El primer concierto anunciado es el 9 de enero en la Sala Doca de Donosti, en Iruña. Estarán actuando en la Sala Central el 13 de febrero. El sábado 23 de enero, Festival por todo lo alto en la Sala Central de Iruña, Brutem Fest, desde las 7 de la tarde, con los grupos Neques, Proyecto Pez, Ibacusa, Vértigo y Bourbon Kings. Las entradas a la venta por 5 euros en la Tejería, el Infernito, tight Black Rose y en la página de internet de la sala, centralpamplona.com. Nos vamos con la banda Gasteistarra, sociedad alcohólica, que ha preparado una mini gira por Andalucía en marzo del 2016. Visitarán Granada, Málaga y Sevilla los días 3, 4 y 5 de marzo, respectivamente, acompañados de los también metaleros y Gasteistarra's Children. Las entradas están ya a la venta en la red Ticketmaster al precio de 15 euros. Más gastos también en puntos físicos en Bora Bora de Granada, en Candillejas de Málaga y en Récords de Sevilla. Nos vamos con Jardín Infierno, banda de rock and roll y hard rock natural de Bilbo. Llegan con Arder, videoclip de su último trabajo, quien decide disponible en Spotify. Un disco con un sonido más bruto que en el trabajo anterior, debido a la sustitución del teclado Hammond por otra guitarra. En lo referente a las letras, el grupo trata diversos temas personales y sociales de actualidad que reflejan vivencias y experiencias propias. Rock en estado puro del Quinteto Bilbaíno en versión original En el que se acepta al idioma castellano como vehículo para transmitir su mensaje El disco se ha grabado y mezclado en los estudios de Tío Peter de Urduliz Por Yacoba Ormaetia y Jardín Infierno se ha encargado de las labores de producción El videoclip del tema Arder ya lo podéis ver en la página del programa En facebook.com barra euskalmusica de Ryozari Radiaz Hablamos ahora de la formación de Lecumberri, Berry Charrac, que nos tiene preparada una joya en la Feria de Durango, en su propio stand del 4 al 8 de diciembre. Allí podrás hacerte con la edición por primera vez en vinino del álbum Cayo Música Il, conmemorando los 10 años de su publicación. Nos vamos con una noticia para la gente que iba a ir al concierto de Ken Saspi en la sala central de Iruña el 30 de enero. Y es que hay cambio de última hora. Ken Saspi no podrá estar el 30 de enero y la nueva fecha será el 9 de abril, sábado también. La entrada del 30 de enero sirve para el concierto del 9 de abril. En caso de devolver la entrada, se os devolverá el dinero automáticamente mandando un correo a info central pamplona punto com. Y acabamos la sección de noticias con el nuevo videoclip que ha editado la formación Skakey El tema Geyegi Amezteco. El videoclip lo puedes ver en la página del programa facebook.com barra Euskal Música Berriozar Irratia. Nosotros acabamos la sección de noticias escuchando el audio del tema titulado Geyegi Amezteco de Skakey Tan. Consecuencias traerá esta vida plana, esclava, anestesiada, te preocupa. ¿Cuál creías que al el peor?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 Me gusta música en las redes sociales. Ez duzi rikitu ripea erzartu da aiz ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el álbum de casbat Arrácala, del 2014, un álbum donde la grabación, mezcla y masterización ha corrido a cuenta de Carlos Osinaga, íntimo amigo del grupo, también miembro sustituyendo a Gorka Alaskano al bajo en el disco e Casbad, que se muestra más grupo que nunca en esta nueva etapa y el recorrido musical realizado por cada miembro ha tenido influencia en su sonido. El grupo ha crecido con la fuerza que inyecta la experiencia de los años y el reinicio en un nuevo ciclo. La base rítmica, compuesta por Chiqui y Gorkita, se muestra más sólida que nunca con golpes de batería de gran personalidad y bajos distorsionados funcionando como un reloj. La presencia de la guitarra es notoria, los riffs de Gorka son precisos, siempre sorprenden con nuevos detalles en cada escucha Y por último, Sorkun, con más registros de voz que nunca, jugando con las melodías, desarrollos e intensidades. Ahí estaban sonando los temas titulados arracala y Okilla, dos de los temas incluidos en ese álbum de Cashback del 2014. Una formación que editó ese su álbum en 2014 y que, bueno, se han vuelto otra vez cada uno a pues eh, recorrer su pasado como es Sorkun, que ha editado su cuarto trabajo en solitario Ciclomorfosía, que eh, pues eh, hace dos semanas la tuvimos por aquí por los estudios de Berriozar, por Euskal Música para presentarnos ese, su disco y de la formación de Casbad, que nos vamos con La Reggae un grupo que surge en el Valle Arratiano de Lemoa, en un principio como trío, pero al de pocos meses, pues se incorporaron un cuarto miembro a la banda, en 2010 editaron una maqueta con seis canciones Con dicha maqueta, ese mismo año, ganaron el premio Audiencia de Gastea Irratia. El primer disco largo lo autoeditaron en 2012 con el título de Videa Dugu El Muga. El grupo ha realizado pocos cambios de componentes, sigue siempre su columna vertebral y hay músicos que han estado o tocan en otras bandas, como es Esaizu, Sirkinik... En 2014 ganaron el concurso de Bandelay organizado por Ascue Fundacio A y en 2005 editan su segundo trabajo discográfico titulado Pantomima. De él te vamos a extraer los temas Ostruka y Es Saites Galditud. Aku duan daukat, Vive la cindera Que os sac cruste cor izaten, behar den spirà Saritan satan so de la regga vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa euscal música en este jueves 3 de diciembre del 2015 si nos escuchas en riguroso directo entre las 6 y las 7 y de la tarde sábado 5 domingo 6 de diciembre misma horario mismo horario seis siete de la tarde si nos escuchas en repetición ya sabes que también puedes escuchar este tu programa eucal música cuando a ti más te guste a la hora que más te apetezca en las redes sociales en facebook.com euscal Os hemos repasado las noticias más destacadas de la semana y hemos escuchado las novedades de Corronchi, Chapelpunk y ECS. Además, Alchatu, Anestesia, Katibu Kasvat y Larregui. Y nos vamos a ir con Gaures. Nos vamos a ir con el primer trabajo discográfico de esta formación de Iruña, que editaron ya hace bastante tiempo, tanto Yule como Alfredo, Idoia, Yulen y Xavier. Nos vamos a quedar con uno de los temas incluidos dentro de ese, su álbum. Surengana Noa es uno de los temas, lo dicho, incluido en ese álbum que editaron bajo el sello discográfico GOR. Con ellos te decimos adiós. Será hasta dentro de siete días. Recuerda, el próximo jueves, el próximo fin de semana, nueva cita con Euskal Música, tu cita con la música local la música que se realiza en Euskal Ría en el 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia, hasta entonces un saludo, agur sar irratia en el 100.8